tradición que constituye una hermandad. Amables oyentes de Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En este miércoles 9 de septiembre con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Rangers Sigue preparando el duelo frente a Everton, programado para este domingo al mediodía en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Partidos con historia. Recordemos que Rangers le ganó dos finales al cuadro ruletero, el año 97 y el 2011. Carlos Rojas eh, estaría variando el esquema en relación con a los partidos anteriores donde venía jugando con un 4-2-3-1 y ahora utilizaría un 3-4-2-1 o en su efecto un 3-4-1-2 los 11 elegidos serían Ezequiel Cacaz en el arco como Líbero Francisco Tapia stopper por derecha Andrés Reyes, stopper por izquierda Manuel Orma Zaval. En el mediocampo Mariano Celasco, Jonathan Mazola, Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera. Como enganches Mariano Berriex y Cristian Lanona Muñoz. Y en ataque Santiago Malano. La única duda sería que podría salir de la titularidad Mariano Berriex dejar solamente como enlace a Cristian Lanona Muñoz y agregar un acompañante de Santiago Malano en ofensiva que sería Miguel Ángel Orellana eso por lo menos eh, provoca los Rojas eh, promediando la práctica de fútbol la semana pasada rectificadora de motores Sandoval rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas ...reparación de cajas de cambio... ...bombas de agua, estrías de masa... ...soldaduras especiales... ...trabajos garantizados... ...rectificadora de motores Sandoval... ...1 Sur, esquina 16... ...Oriente, Fonofax... ...224-2586... ...alerta en Barcelona... ...Hila Roja por lesión de Bravo... ...tres semanas fuera de las canchas... ...estaría el capitán de la selección chilena... ...debido a una lesión muscular... Un micro desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que llegará con muy poco fútbol al debut eliminatorio ante Brasil. En tanto, en su club Barcelona, se dará espacio al alemán Ter Stegen, con quien sostiene una cerrada lucha por la titularidad. Lesión de Bravo preocupa en Santiago y Barcelona. El meta se perderá al menos cinco partidos con el campeón español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 Ministerio de Justicia calificó de ilegal la remuneración en una corporación sin fines de lucro como la ANFP. Jadwe debe devolver cerca de 39 millones por los salarios 2015. Su directorio, en tanto, debe reembolsar cerca de 6 millones de pesos cada uno. El Calerano calificó de antojadiza la interpretación del Ministerio de Justicia, ...y añadió que ningún organismo objetó en 2012 los nuevos estatutos de la NFP. El municipio de Peñalolén debió chequear la legalidad. Hoy admite eventual error y revisará los antecedentes. El primer directorio rentado de la historia del fútbol chileno... ...resolvió devolver los ocho meses de sueldo recibidos este año... ...como primera medida para evitar un mal mayor... No cumplir la resolución del Ministerio de Justicia puede llevar a la NFP a perder la personalidad jurídica. Por lo mismo en Quilín acercarán el instructivo o acatarán, acatarán el instructivo gubernamental para luego impugnar la resolución que calificó de ilegales los sueldos que reciben tanto Sergio Jadue, titular de la NFP, como su directorio. Mientras el organismo de gobierno objetó que en una corporación sin fines de lucro como la NFP se remunera a sus dirigentes, Jadwe calificó dicha interpretación como antojadiza e irregular, agregando que en 2012, fecha en que el fútbol modificó sus estatutos, ningún organismo objetó el texto que incluía los salarios. Pero la batalla legal recién comienza y surge en rigor otro elemento clave. En 2011, cambió la ley 20.500 y de acuerdo al reglamento de corporaciones sin fundaciones, desde entonces el organismo competente que debió revisar en un plazo de 30 días los estatutos de la NFP era el municipio, donde se emplaza la sede del fútbol, o sea Peñalolén. Consultada al respecto, en la municipalidad explican que tanto por falta de recursos para las nuevas labores que encomendó la ley, como por la sobredemanda de tareas, en el caso de la NFP pudo haberse cometido alguna situación que debe revisarse, Afirman, en Peñalolén agregan, en esta comuna existen más de 3.000 organizaciones comunitarias, sumándose a partir de 2011 todas las corporaciones y fundaciones sobre las que esta municipalidad debe ejercer la revisión antes señalada, lo que representa una compleja situación por la gran cantidad de trabajo que ello implica, y aún más dado que la ley exige hacerlo dentro de un breve plazo de tiempo. En dicho contexto... Podemos entender que en la revisión de la modificación de estatutos de la referida asociación pudo haberse cometido algún error, situación que debe revisarse y para ello recopilaremos todos los antecedentes necesarios, cierra el municipio. Jadwe recibe una remuneración de 5.300.000 pesos mensuales como presidente del fútbol chileno y ahora tiene que devolver todos los dineros recibidos este año, él y su directorio, hasta que se aclare eh, la, la, la situación con el Ministerio de Justicia que calificó de ilegal la remuneración en una corporación sin fines de lucro como la ANFP. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas, le ofrece pollo, cerdo y pavo, carne sur,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 Fins demà! 58 minutos. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. Otro dato que entregamos eh, en la jornada de ayer eh, que podríamos eh, agregar con respecto a, a la selección chilena eh, si uno revisa los 10 países del continente que van a participar en las próximas clasificatorias rumbo a Rusia 2018 por cantidad de títulos donde abarca Copas del Mundo, Copas América y Juegos Olímpicos, el orden es el siguiente. Chile está sexto. A ver, Argentina y Uruguay suman en total 19 títulos tercero Brasil con 17, más atrás están Perú y Paraguay con 2, Chile, Colombia y Bolivia suman un título y en el último lugar están eh, sin logros Venezuela y Ecuador con cero.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 Farmazur, Farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente y también en Calle Freire, Constitución. Ya estamos preparando contactos telefónicos para el siguiente bloque. Vamos a continuar con las informaciones de Rangers que prepara el duelo ante Everton. Este domingo al mediodía, partido que transmite el canal del fútbol en el estadio Sausalito, el único partido por fecha. Eh, eh, cada fecha se transmite un partido en la primera vez. Y en esta ocasión va para la pantalla chica el de Everton con Rangers. Eh, en los futuros programas buscaremos el momento para reproducir íntegramente un diálogo que sostuvimos el día sábado con Luis Castro en la Galería de los Inolvidables del Fútbol Chileno. Un rápido, eh, escurridizo, eh, goleador puntero derecho que destacó el, en los 70 y 80 en equipos como Aviación, Rangers, Arturo Fernández Vial y Naval de Talcahuano. En 1986 fue a jugar a Atlético Potosí de México y allá terminó su carrera en 1990 y se radicó hasta el día de hoy en, en la ciudad San Luis de Potosí. Luis Humberto Castro Dinamarca, nacido un 21 de septiembre de 1957, Estuvo un año en Rangers, el 81, cuando se logró el ascenso a primera división de, por el retiro de aviación. Fue el segundo goleador del equipo, con 12 goles, detrás de Víctor Solar, que sumó 13. Y aquí, parte del diálogo, contacto internacional, que sostuvimos el día sábado con Luis Castro en Señal Deportiva. ¡Contacto internacional! ¡Contacto internacional! Está radicado desde el año 86 en San Luis de Potosí, en México. Jugó una temporada en Rangers en 1981, cuando lograron el ascenso a primera división debido al retiro del fútbol profesional del Deportivo Aviación. El entrenador era Germán Cornejo. Fue un rápido, escurridizo puntero derecho que jugó en Deportivo Aviación. Rangers, Naval de Talcahuano, Arturo Fernández Vial entre otros equipos, y en 1986 se radicó en México, donde reside hasta el día de hoy. Es de la zona de Zúñiga, cerquita de Peumo, en la sexta región. Luis Humberto Castro Dinamarca, nacido un 21 de septiembre de 1957. Llegó a Rangers con 23 años. Luis Castro, muy buenas tardes. En este sábado, cuando son las 14 horas con 4 minutos en Chile. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes a todos los hinchas de Rangue desde acá de San Luis Potosí, México. ¿Se le pegó el acento? Ya <risa> son 27 años, pues algo debe pegarse, ¿no? De 27 años ya hace mucho, entonces sí se pega. Luis, ¿qué lo motivó a radicarse en el país azteca? ¿Cómo se produjo la posibilidad de... ...de ir a jugar por esos lados... ...el año 86... ...el año 86 yo jugaba... ...en, en Naval de talcahuano ...y... ...fueron una, una persona a buscar a Sandrino Cacté... ...que jugaba en la Universidad de Chile... ...y yo jugué un... ...esa vez contra Everton de Viña del Mar... En, ...y fueron y me vieron... y ...en vez de traer a castino me, me vieron como jugué yo... ...y hablaron conmigo... ...y que me compraron a, a Naval... ...viajó a México con... ...28 años... Cómo terminó la carrera en ese país? ¿En qué equipo jugó hasta el retiro? Jugué aquí en, en tres años en, en el equipo de aquí de donde estoy en San Luis, Potosí, que se llamaba Atlético Potosino, el cual después desapareció. Y ya después yo me quedé aquí por, por cosas familiares, por el estudio de los muchachos y todo eso, y aquí radico. ¿Y casado con chilena o mexicana? No, con no, no, no, con chilena de Rancagua. Y, y con dos hijos también chilenos, ya todos naturalizados mexicanos. ¿Y qué actividad desarrolla en San Luis de Potosí? Eh, yo, eh, las la personas que me trajeron eran dueños de unas tortillerías, como decir, unas panaderías en allá en Chile, y cuando terminó el equipo me quedé trabajando con ellos, y soy director de compras de una empresa grande acá de tortillerías, tienen, es decir como decir en Chile, eh, 80 panaderías. ¿Tiene un buen pasar? ¿Vive tranquilo? Sí, vivimos tranquilos, estamos muy contentos acá y ahorita estamos esperando. Eh, la próxima El próximo sábado se me casa un hijo con una mexicana. Luis, en orden cronológico, ¿cómo fueron sus inicios futbolísticos y qué clubes defendió eh, a nivel profesional en Chile y México? Eh, en, en, en, en Chile estuve en Católica, eh, eh, pasé a aviación, después de aviación fui a Ranguer, de Rangue fui a Fernández Vial, uh -huh. de Fernández Vial fui a, a Naval, y de Naval vine aquí a salir y Atlético Potosí, no de aquí de México, de Salud y Potosí. ¿Cómo fueron sus inicios en, en Zúñiga? ¿Es una localidad cerquita de Peumo, la sexta región? Así es, así es. Eh, eh, yo nací en Zúñiga y de ahí a los 15, 6 años fui a, a Unión Veterana de Peumo, un equipo de, en ese año se llamaba Regional, que estaba... Eh, también eh, Teno, me acuerdo, Rehengo, todos los generales Velázquez estaban en, en esa categoría. ¿Y después eh, cómo llega a Universidad Católica? Es eh, que fui yo llamado a la selección preolímpica por el mago Pino, un entrenador. Eh, yo era el único amateur que pertencía a, a Unión Veterana y me quedé y fui a un, a, a un, a un sudamericano para un preolímpico en Colombia y de ahí me llamaron antegal ya empecé a jugar profesional de ahí me vieron y me llamaron ¿A quién admiró en su infancia? Bueno, yo soy colocolino. Soy colocolino de toda mi vida y me gustaba mucho Caselli, tengo una entrevista con Caselli y de medios me gustaba mucho eh eh llama Kovaldez. ¿Cómo se definiría qué tipo de puntero era? Muy rápido, muy rápido y muy rápido, ese, ese era lo, lo más que tenía la rapidez y el cabezazo que era muy saltaba mucho tenía mucho resuelto entonces eran mis dos cualidades que tenía ¿Cuál era su jugada característica? enfrentar a los laterales y echársela a correr echársela la correr y, y no me alcanzaban porque era muy rápido en aquel tiempo era muy rápido jugaba Jure Herrera en, en, en, en Navar por un lado y yo por el otro lado A ver, vamos revisando su etapa en Universidad Católica ¿En qué años estuvo compañeros de equipo? ¿Algunos partidos que recuerde? Yo jugué en Católica, estuve cuando estaba Nacho Pietro, venía volviendo del Lid de Francia. Estaba Gustavo Moscoso. En ese tiempo eh, alcanzó a estar en reserva y usted jugué dos partidos. Y de ahí ya, ya pasé. Ya no ya no continué en Católica y me fui, me, me volví a Peumo. ¿Y después cómo se produce su fichaje en Deportivo Aviación? Eh, a Aviación le gustaba mucho ir a hacer, hacer la pretemporada a Peumo, Le gustaba mucho ahí también trajo al Lolo conejo que también era, también jugaba en pemo y, y, y ahí me vieron y me, me, me trajeron y me ficharon. qué compañeros recuerda enviación en son en en sí. por ejemplo eh, el rojas el portero roberto rojas el fournier sil bien un brasileño de los que me acuerdo es el chico jaríguez el eh, Roberto Hoch, Eduardo Peralta. Había un guatemalteco también, Selvin Penant. Sí, el guatemalteco tiene un Penant que tenía las las rodillas para adentro, que era muy bien por arriba, jugaba muy bien por arriba. ¿Y el otro arquero Wilfredo Leighton? Wilfredo Leighton Ascierra. Y sí, el Pony García, Eramos Úñiga, un, un lateral de de Viña del Mar. Miguel Ángel Herrera. Sí, ese, es el, un extremo pues que monté muy volador, Miguel Ángel sí. ¿El hermano de Oscar, Ricardo Fabiani, también? Sí, también estuve con Ricardo, sí, estuve con Ricardo, muy buen amigo, Ricardo Fabiani. ¿Qué partido recuerda en aviación? Eh, bueno, partió con Colo-Colo, que estaba Olmeño, Colo-Colo, me acuerdo en aquellos tiempos. Sí. Y, y era un equipo, teníamos un equipo muy aguerrido el entrenador era don Hernán Carrasco. ¿Cuántos años estuvo en aviación? Estuve dos años, dos años en aviación. 79 y 80 sí ¿Y, ¿Y cómo se produce su llegada a Rangers el 81? ¿Quién lo trajo? Eh, yo conocía a Chepo Sepúlveda, fue entrenador, él empezó esa temporada con con Rangers Él ya ha sido ayudante en Nancarrasco en, en aviación y él me llevó a Rangers de Talca ¿Qué compañero de ese plantel se, se podría nombrar? De, de, ¿De Rangel? Sí. Eh, este ¿Cómo se llama? Pecoraro, Sergio Bratti, el Coto Acevedo, Solar, y de tal que está el Jorge Rodríguez, de los que me acuerdo. ¿Ya? Sí. A ver, eh, eh, lo, lo podemos ayudar. Estaba Hugo Rubio, Roberto Fernández. Hugo Rubio, Hugo Rubio sí, Hugo Rubio, de, de tal que lo que eran de tal que era Hugo Rubio, Sergio eh, Prieto, Pablo Prieto. Sí. sí Y el segundo alquero también creo que era... Marcelino era Morales ¿Perdón? Marcelino Morales Marcelino Morales, que era de Talca también Sí, eh. también estaba él Estaba el Negro Salazar Negro Salazar yeah. Y eh, Sandalio Díaz <ríe> Un lateral Iniciaba Sandalio Díaz y estaba el flaco Aravena un Que lo, en ese temporal lo quebraron Ah, un seis que venía de Guachipato Ah, exacto, un, un flaco alto él. Y lo bueno. quebraron justo en un partido con Guachipato en Talca. Sí, así es, sí. así es. Y en ese tiempo vivíamos todos en la Ocho, no, ocho Norte, en mm. la pensión de una señora muy ranguerina que todavía tengo ahí dos ahijadas en Talca, y mi comadre Ceci, que ahí eh, les hablo de vez en cuando, ahí tenemos comunicación, yo ahí viví, en esa pensión, ahí vivían muchos jugadores. ¿En la pensión de la señora Juana Manríquez? Ándele, bonita Buenrique. Sí, la señora Bonita Buenrique. En la 8 sí, Oriente, tiene su hija y tiene dos gemelas que son mis mis y soy su padrino de ellas. En la 8 Oriente 67 Norte. Así es. Sí así es. Luis, eh, ¿cómo era la disputa por en ese tiempo se jugaba con tres delanteros, puntero derecho, el 9 y el puntero izquierdo? ¿Cómo era la disputa por la titularidad con Hugo Rubio? Eh, muy muy peleada, pero yo a veces jugaba de centro delantero. Eh, germán en rantero o por la izquierda porque yo le yo le tenía le pegaba con los dos pies entonces tenía esa esa, esa facilidad y, y me intercambiaba de posiciones, pero ahí los acomodamos qué partido recuerda por rangers en esa campaña eh, juan eh, en esa campaña subimos nosotros subimos salimos campeones y me acuerdo quién es el otro que estaba peleando, no me cogiera si auda italiano, el que estaba peleando Subían, subían cuatro equipos y Rangers ocupó el cuarto casillero debido al retiro de Aviación del fútbol profesional. No, no, no, creo que no. Rangers ya había desaparecido, porque yo desapareció oh, Aviación, yo fui, Aviación. Sí, yo fui a yo fui a a, a Talca, con el registro Talca y yo fui a Talca, ya había reaparecido Aviación y subimos ese día por por medio de nosotros subimos Subió a arica primera. también. Estaba el presidente Agdala, me acuerdo. Sergio Agdala. Sí, y también eh, Fernández, el señor Fernández de PF. Ya. El productor Fernández, sí. Sí era los los dirigentes y me acuerdo mucho de, del utilero que el Vladimir, no me acuerdo cuál Vladimir, se llamaba, y ten, y teníamos eh, un teníamos un masajista que era no veía, era no vidente. Raulito Raulito, sí, yo me acuerdo mucho de ellos eh, eh, teníamos Luis... una kinesióloga en ese tiempo que era muy raro tener una mujer en un equipo no ¿La Pati Caballero? La Pati Caballero eh, era, era, ¿cómo, ¿Cómo fue esa relación con la kinesióloga? Todos se enfermaban pues todos querían ir a la kinesióloga todos <risa> se lesionaban <risa> yeah. sí, sí, era, sí, era una, una muchacha muy agradable ella. tenía su clínica en el centro y la sede de, de, sed de Ranger estaba en en Laguna Sur, creo que era en ese tiempo. Luis, ¿y y qué cambió con la llegada de Germán Cornejo? El primer proceso lo, lo hizo Alfonso Chepo Sepúlveda y Así es. y ¿por qué mejoró la campaña con Germán Cornejo? Eh, eh, bueno, yo yo después tuve Germán también en en Naval. Germán es una, una persona muy preparada, muy muy muy preparada y, y apoyaba mucho a los jugadores en ese tiempo. Me acuerdo que habían algo de problemas económicos, pero él ponía a los jugadores por delante. Y hizo un grupo muy bueno, hizo un grupo muy bueno, y, y y ese fue el éxito del grupo que juntó a él, que, que todos pues, todos los llevamos bien, o sea, si el que jugaban nadie se peleaba, sino no todos se apoyaban. ¿Cómo definiría ese equipo del 81? Un equipo eh, aguerrido, que en Dunkerque creo que dejamos muy pocos puntos, ahí en... en en el, en el Piduco de 100, ahí al lado. Al lado del río dejamos muy pocos puntos en esa vez. Casi todos los puntos de enranque los ganábamos. Luis Castro, en la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno, y también tiene un pasado rojinegro en 1981, un rápido, escurridizo, puntero derecho, tenía potencia física, que jugó en nuestro país por eh, Deportivo Aviación, Ranguers. Arturo Fernández Vial y Naval de Talcahuano y en 1986 se fue al Fútbol Azteca. Eh, reside hasta el día de hoy en México. Eh, eh Luis, ¿y qué recuerdos tiene de de Rangers, de la hinchada de la ciudad de Talca? No, muy bonito. Me acuerdo que el velódromo que tenía y la y la hinchada era muy muy muy alegre en ese tiempo. Sí, Chile sí los apoyaba muchísimo y más como hicimos una buena campaña. Y yo cada vez que iba iba a jugar por otro equipo, me quedaba unos dos días ahí en Rancagua, en en Talca, en Caseta Juanita para y me quedaba ahí y a, a a ir a saludar a todos los amigos, sobre todo a Vladimir, que era el epilero, ya y a Raulito. ¿Y por qué no se dio la oportunidad de seguir jugando en primera edición el año 82 en Rangers? No porque eh yo quedé yo quedé con mi padre en Juan Salva ya eh, desaparecía Besión. Y, y la realidad que en, yendo a segunda edición con, con, con Fernández Vial me ofrecieron muy buen dinero porque querían subir y ese mismo año subimos ese mismo año subimos con con, con Arturo Fernández Vial a primera Antes de, de realizar el capítulo de Fernández Vial, ¿qué partido recuerda con Ranguers? Me acuerdo un partido que jugamos en Talagante en Talagante con con Ranger. Muy muy muy interesante y Trasandino también era otro que estaba peleando en ese tiempo la, la, subir también a primera división. Eran un partido muy interesantes, no más que si sí, era muy muy o sea, equipos chicos pero que querían subir. Y en el cierre del campeonato cuando en Talca le golearon 6 a 3 a Regional Atacama. Así es, así es. Y ahí cuando Regional Atacama venía un medio cantista Sánchez, que después fue compañero mío en Naval, muy bueno. ¿Quiénes eran sus mejores amigos del plantel? En, en, en Talca, eh, el Saco Aravena, que vivíamos juntos cuando se veo que vivíamos juntos en la pensión, pero digo que era un equipo que teníamos mucha, mucha relación entre nosotros, sí teníamos muy, muy, muy buena amistad, por eso ese equipo eh, hizo muy, muy, buen muy... este año hizo muchos puntos y subimos por, por mérito nosotros, pero fue todo porque, la amistad digo que no había no el que jugaba el otro lo apoyaba no había envidia no había esa cosa que hay yo quiero jugar no todos todo quería jugar pero el que jugaba ese le tocaba y semana hacía cambios siempre jugué te trataba de darle vuelta al equipo alguna anécdota que recuerden en su paso por talca mm, los, me acuerdo me acuerdo que lo íbamos al río y hacíamos asados ahí en el río y el que le gustaba mucho cocinar a pablo a pablo Prieto le gustaba hacer salsa picante. Sí, me acuerdo de eso. De todas las cosillas, Pecoraro también le gustaban mucho los asados. Sí. ¿Y, y alguna broma que le hayan hecho a Raulito? No, lo que sí me acuerdo mucho era que que yo yo iba a la feria con Juanita Manríquez a, a comprar para todos y me regalaban toda la feria y ese siempre iba con la señora y me regalaban toda la feria, nunca me querían cobrar, me acuerdo muy bien de eso. Gente cariñosa. Sí, sí, por eso le digo, y me acuerdo muy bien, es la primera Navidad que pasé ahí, yo estaba recién casado, tenía mi hijo, chico, y, y en Navidad llegó una camioneta de Pluto Fernández, con un con todo lo de Pluto Fernández, una caja para cada jugador de jamón y todo, me acuerdo que lo regalaron ese tiempo. Luis Castro, en la Galería de los Inolvidables del Fútbol Chileno, contacto internacional desde San Luis de Potosí, México. Eh ¿Cómo recuerda sus campañas en Fernández Vial? Eh, Estuvo eh, los años 82 y 83. 82, 83, 84 y el 85 fui a fui a Naval. Ya, a ver, eh, ¿Sí? ¿qué compañero tuvo en ese Fernández Vial eh, que, que fue Ra Fernández Vial el año 81 subió de tercera a segunda división y el Así 82 es. De inmediato lograron el ascenso sí. a primera. ¿Qué qué jugadores había? Estaba el pelado Costa y estaba Sergio Monom, uno que jugaba en Linares. El no Pato Monom. Sí, Pato Monom estaba de portero uh, Feo Petinelli, Antonio Reyes y estaba eh, uno que eran Delota Azócar, el Choco Azócar. Parte del diálogo que sostuvimos con Luis Castro Eh, el día sábado y que quisimos compartir con nuestros auditores y ya en un futuro programa eh, veremos la posibilidad de reproducirlo íntegramente para los que no tuvieron oportunidad de escucharlo eh, hace algunos días ya son 30 años radicados en México es un cuate más tiene el acento pegado Luis Castro, que fue el segundo goleador de Rangers con 12 tantos en la campaña del 81, donde se logró el ascenso a Primera División. Lo bueno, bonito y barato, en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes, atención de lunes a domingo, todos los artículos que necesita para las fiestas patrias en El Mono, terminal de buses, local 22. 14 horas, 19 minutos, vamos a un alto con nuestros patrocinadores y volvemos con señal deportiva, un programa diferente, con estilo propio, 100% original, a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada ya regresamos en el próximo bloque con contactos telefónicos Productos Fernández una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo, Sesinas Finas PF pasión por la calidad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 sábado llegó la hora de ir al pago sábado hoy se cambiará su rojin quemado por el sol se pone lindo y se va al fútbol domingo por la mañana temprano al estadio se va domingo por Hola no quiere avanzar Después la inmensa alegría La barra celebrando el gol. rojín quemado por el sol se pone lindo y se va al fútbol comino por la mañana Se va Domingo por la mañana La cola no quiere avanzar Después la inmensa alegría La barra celebrando el gol Tuvo un sueño Y en el sueño La casaca de su equipo Continuamos con Señal Deportiva Estaba preparando un contacto telefónico Pero para algunos minutos queda pendiente mientras tanto vamos revisando lo que ha sido la campaña de Rangers en estas primeras 5 fechas del campeonato de la primera B donde de un total de 15 puntos suma apenas 7 un rendimiento inferior al 50% dos triunfos un empate y dos derrotas en la primera fecha empató en Talca 2 a 2 con Coquimbo unido en la segunda fecha Venció por 1 a 0 a Puerto Montt, en Osorno. En la tercera fecha, el cuadro talquino cayó 2 a 0 con San Felipe en el Valle de la Concagua. En la cuarta fecha, venció 1 a 0 a Barnechea en Talca. Y en la quinta fecha, una dolorosa caída por 3 a 1 ante Deportes Temuco. Y de aquí en adelante es imperioso lograr una regularidad que permita ubicarse en la parte alta de la tabla. De lo contrario, a este ritmo, Rangers está condenado a terminar el torneo en la medianía. Tendrá que mejorar mucho futbolísticamente y esto tiene que ir de la mano con resultados que permitan eh, animar el torneo. Uno de los requisitos de un elenco que quiere ser protagonista y pelear un ascenso es hacerse fuerte de local. Y Rangers está lejos de transformar el estadio fiscal de Talca en un bastión inexpugnable para las visitas. Ahora cualquier equipo viene y le falta el respeto en casa al cuadro talquino. Avance de primavera en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en uno Sur, esquina 2. Oriente. ¿Qué será de Gastón Celerino? Pasa sus primeros días como refuerzo del New York Cosmos, donde comparte Camarín con el ex goleador del Real Madrid, Raúl. Habla sobre el fútbol en Estados Unidos, David Pizarro y su colección de camisetas. Después de su partida de Santiago Wanders, donde también Celerino tuvo intenciones de vestir la rojinegra, pero y eh, traerlo significaba un desembolso económico que no estaba al alcance eh, del cuadro talquino pero vamos ampliando esta información la voz de Gastón Celerino apenas consigue imponerse sobre los gritos de niños que se oyen en segundo plano está junto a su hijo en el parque del condominio de su nuevo hogar en Nueva York el que eligió entre varias fotografías que su club presentó el New York Cosmos le envió como opciones. Me han atendido de forma exagerada, reconoce, aún sorprendido cómo ha sido recibido en Estados Unidos. El argentino llegó a Norteamérica recién la semana pasada y el jueves fue presentado como el nuevo refuerzo del equipo donde alguna vez jugó Pelé y Franz Beckenbauer. Bienvenido a Cosmos, Gastón. Se lee en una publicación en español de una cuenta de fanáticos del club en Twitter, acompañada de una imagen del atacante superpuesta sobre una panorámica de la ciudad. Su nueva institución forma parte de la North American Soccer League, una división paralela a la MLS que agrupa equipos de Estados Unidos y Canadá y por la que la noche del sábado el cuadro neoyorquino cayó ante Tampa Bay robdis por 2-0 sin la presencia del ex Santiago Wander, que aún no debuta. Recién me estoy integrando, así que estaré para la próxima convocatoria del equipo. Adelanta, mientras descansa, luego una práctica... Celerino conversa sobre su llegada al país del norte, su primer encuentro con Raúl, el ex astro del Real Madrid, que se ha convertido en símbolo del Cosmos, la amplia colección de camisetas que posee y los recuerdos que guarda de su paso por Chile. Siempre me acuerdo del gol de chilena que hice con Rangers, comenta. Preguntas y respuestas. ¿Cómo ha sido el cambio del paraíso a Nueva York? «Ha sido un cambio importante, pero hay que acostumbrarse rápido. Me ha sorprendido mucho la limpieza de la ciudad y cómo se vive. También lo bien que se alimentan los jugadores. Acá los locos son bien armaditos. ¿Qué ha sido lo más difícil? El idioma. Yo no hablo inglés, pero mi esposa sí. De todas formas, vamos a tener que contratar un profesor. Lo bueno es que el técnico Giovanni Savarese es venezolano». Así que primero da las charlas en inglés y luego en español para los que no hablamos el idioma. Afortunadamente en los supermercados siempre hay alguien que habla español. ¿Ha podido conocer algo de la ciudad? Entrenamos en doble turno, así que no hay mucho tiempo para salir. El otro día íbamos a Manhattan, pero hacía mucho calor y terminamos en la playa. Mi esposa quiere ir a Central Park, así que vamos a tener que ir, pero yo prefiero quedarme a entrenar. La verdad. ¿Qué lo sedujo para fichar en el fútbol de Estados Unidos? Quise venir para vivir esto como una experiencia y para poder conocer cómo es el fútbol en este país. El hecho de vivir en Nueva York también me atrajo mucho. Esto es diferente a todo lo que me ha tocado vivir en el fútbol. ¿Qué tal el recibimiento del plantel? El primer día muy bien. Se me acercaron y me empezaron a hablar en español. Después me hicieron... El típico túnel donde me mojaron y golpearon. Con Marco cena exjugador del Villarreal de Pellegrini, he estado más cercano. Siempre hablamos sobre nuestras familias y dónde hemos jugado. Pregunta, ¿ya conoció a Raúl? Él habla... Él habla poco, es súper humilde. De todas formas, me recibió y me dijo bienvenido. Es muy respetado y así tiene que ser porque es un jugadorazo. ¿Va a tener que pelear un puesto con él? No, porque él juega como delantero falso, se echa más atrás y llega. Así que si me toca jugar, lo haré con él. O sea, Raúl va a armar la jugada, usted marca el gol y se lleva los aplausos. Ojalá sea así. En diciembre, cuando termine el torneo, veremos si resultó de esa forma, si me dio o no tantos pases de habilitación. Pero jugar a su lado es algo muy bonito porque es un futbolista que hizo historia en el fútbol europeo. Es como un sueño jugar con él. Me imagino que ya le pidió la camiseta para su colección. Obviamente lo tendré que hacer. Tengo más de 300 camisetas, las más valiosas, una de Messi, la de Marcelo Salas en la U... ...otra de Lucas Barrios en Colo Colo... ...también tengo la de Camilo Zúñiga en nápoli ...Iván Ramiro Córdoba del Inter de Milán... ...y Pablo ledema de Catania... ...pero la más regalona... ...es la 15 que usaba en Rangers de Talca... ...las tengo en un pequeño museo... ...que me armó mi madre en Argentina... ...¿Guarda algún otro recuerdo de su paso por Chile? ...tengo los zapatos que usé... ...cuando marqué el gol de chilena en Rangers... ...es el mejor gol... ...siempre me acuerdo de esa jugada... Unos amigos me dijeron que de vez en cuando la repiten por la televisión. Ojalá siga así. ¿Sigue pendiente de Wanders? ¿Qué le parece que Pizarro aún no pueda jugar? Es lamentable que aún no pueda hacerlo, pero le va a hacer muy bien al equipo tener un referente como él. Después de Moisés Villarroel quedó un vacío muy grande. El negro Jorge Ormeño quedó solo y en mucha responsabilidad para él. Es un equipo joven y alguien como Pizarro hará muy bien. Declaró Gastón Celerino, sin duda. El club que lo marcó y es hincha hasta el día de hoy es Rangers, donde espera algún día volver. Por Aves ese motivo no se ha dado, pero si en algún momento se le pagó 8 millones de pesos a Sebastián gracini en el torneo anterior, donde nada aportó, ¿por qué no se hace el esfuerzo con un jugador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 llame al 223 85 40 termocol 2 sur 17 91 frente a plaza la loba llegando a 11 oriente llame al 223 85 40 creo que rangers trató de armar un plantel para competir se trajo nombres importantes pero me parece que es un equipo descompensado de mitad de campo hacia arriba es un equipo peligroso pero de medio campo hacia atrás muy descompensado permeable y haciendo una comparación para mi gusto la defensa del año pasado, escuche si bien Rangers peleó los eh, la parte baja de la tabla, pero la defensa del año pasado me daba más seguridad que la, la actual y eh, la temporada pasada el talón de Aquiles estuvo en el sector ofensivo donde Rangers en 38 partidos marcó 38 goles, un gol por partido pero eh, en defensa eh, eh, no recibió tantos goles. Y ahora se trajo jugadores como Santiago Malano, Miguel Ángel Orellana para reforzar el sector ofensivo y sigue Ranger con un promedio bajo de conversiones. En cinco partidos ha marcado apenas cinco goles, un gol por partido. Se trajo goleadores del torneo anterior que destacaron en equipos como Deportes Temuco e Iberia pero Ranger sigue con el déficit ofensivo. Hasta el momento no ha podido eh, lograr un equilibrio en todas las líneas y cuando ya eh, eh, han transcurrido 16 partidos, sumando los 5 de, de la pretemporada amistosos, más los 6 de la primera fase de Copa Chile y 5 del campeonato de la primera vez, hasta el día de hoy no logra un modelo, una forma de juego. Un breve alto... Y continuamos inmediatamente con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada.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 Continuamos con señal deportiva, 14 horas 40 minutos, saludamos a uno de los históricos del fútbol chileno a nivel de clubes y también de selección. Destacó en el Colo Colo 73, Leonardo Pollo Vélez, muy buenas tardes. Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Por la séptima región, ¿no? Así es. Sí, pues, sí. Leonardo, el tiempo le está dando la razón cuando en su primer momento analizó el caso Vidal. Sí. Sí, sí. Eh, bueno, a ver, yo tenía mis aprehensiones con Vidal, eh, bueno, su, su formación, su desarrollo, y bueno, y resulta que ha excepcionado un poco Vidal fuera de la cancha. Adentro puede ser un monstruo. Ah, pero afuera hay un monstruito que da muchos dolores de cabeza, a San Paoli, a los mismos compañeros, los dirigentes, y por qué no es ir al país mismo, porque nadie, nadie quiere tener estos estos ídolos, así como los llama la gente, eh, con esos comportamientos, con esos comportamientos conductuales que no son un buen ejemplo para, para la juventud, para nadie. ¿Está de acuerdo que nuevamente le dé una oportunidad a San Paoli y lo vaya a considerar desde el inicio de las clasificatorias? Mire, San Paoli, él, él sabe que tiene que lograr seguir teniendo logros, mejor dicho, eh, de ganar, de clasificar a, a Chile a un tercer mundial, que eso sería inédito en, en nuestra historia. Y para eso él necesita, según su criterio, a los mejores jugadores ahora que llegue Vidal acá y nuevamente tropiece con la misma piedra como yo lo he dicho ahí en mi columna tercera eh, ya habrá que tomar carta eh, en el asunto como para prescindir de él no no no, no podemos estar supeditados a que él sea un jugador imprescindible y que haciéndole un daño también a sus compañeros porque todos estos actos de indisciplina eh, perjudican también al, al grupo en general pues ¿podría producir alguna división a nivel Camarín? Yo creo que sí. Eh, ya hay una división dentro del Camarín. Ya hay jugadores que no, no están muy cómodos frente al tema. Porque ya se lo han dicho, ya se filtró una noticia de que adentro habían tres jugadores que eh, traspasaban información a la prensa y hay un descontento, así que eso no lo digo yo, lo dijo incluso el mismo Sampaoli en la conferencia de prensa, la última, que dijo que eso era grave, eh, era penoso. ¿Mm? En otro tema... ¿qué opinión le merece que Sampaoli y su staff técnico anden buscando chilenos por el mundo, que tengan alguna ligazón con el país a través de sus antepasados y, y que ni siquiera a lo mejor conocen eh, Chile? ¿Es distinto, por ejemplo, a cuando jugadores argentinos destacaron en canchas chilenas y después se nacionalizaron, como Espedaletti, eh, Fabiani, por ejemplo? Mira, aquí el fútbol hoy día es se necesita gente que juegue bien al fútbol y hoy día el fútbol sea un universalizado. Hoy día si un hijo de chileno que está en Suecia, en Noruega, no sé, en Alaska, pero que tenga sangre chilena y la ley lo faculta para jugar, no es necesario que venga a conocer las Torres del Paine, la Isla de Pascua o, o el desierto de Atacama, sino que venga a ser parte de un equipo Él, él tiene sangre chilena, él sabe lo que es Chile a través de cómo le han informado su, su, digamos sus parientes, pero venir a jugar al fútbol para él no va a ser extraño, porque estos jugadores que él ha pensado, Sampaoli, están en un fútbol competitivo y Chile hoy día es un país con una selección competitiva. Leonardo, y en otro tema, ¿por dónde pasa el promedio de público tan bajo en el torneo de apertura de la primera división? Las cifras del actual certamen son una de las peores de los últimos 10 años. ¿Por qué tan poco público en, en el campeonato chileno? Bueno, eso es reflejo del del, del del nivel, de la calidad de nuestro fútbol. Mire, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Una, Eh, hay una muy buena organización, con algunas objeciones de la, de la conformación de los campeonatos. ¿eh? Hay otra que es la infraestructura. Como nunca Chile viene una infra infraestructura deportiva. Llámense estadios lindo atractivos, para que la gente vaya. Después, hay jugadores que son atractivos por ahí, pero son atractivos y con mucha edad, en este caso Colo Colo, que juegan, se lesionan, y los demás son puros jugadores extranjeros de tercera o segunda categoría, como los argentinos. Con entrenadores también de esa misma categoría. Entrenadores que no son nada en su en su país, como Argentina. Eh, la Sarte, por lo menos, llegó la U y tuvo un, un paso un, un, un tránsito por Europa. Pero esto es producto más que nada de la calidad del fútbol. Y, y, y, y obviamente que no hay que obviar, para que la redundancia el hecho de que la televisión presenta, pero partidos de todas las ligas. Hoy día, en vez de ir a ver, no sé, Curicó con otro equipo, perdón, la gente de Curicó, o cualquier otro equipo, eh, eh, no vaya a ver el Manchester contra, no sé, el Arsenal, o el Bayern Múnich contra el, el Leverkusen. Entonces hay mucho hay mucho atractivo, hay mucha entretención. Pero yo diría que al que le gusta el fútbol, va al estadio porque le encanta el fútbol. Y como le encanta el fútbol, si es muy fanático, lo va a ver a donde sea. Pero el que es simpatizante, que le gusta el buen fútbol y no se lo presente el espectáculo mismo, no va a ir. Por eso que hoy día es muy engañoso el fútbol. Es engañoso hasta mirar las tribunas. Usted se ha dado cuenta de las tribunas están, están vacías, pero como están pintados los asientos, eh, eh, visualmente se ve como que hay gente. Y no, pues no hay nadie. ¿Verdad? ¿eh? Eh, esa es la, la cosa visual que nos presenta un fútbol hoy día que se, que se precia de ser una industria pero en Chile no es industria lamentablemente el otro día no sé San Luis que no sé con quién había en 800 y tantas personas eh, eh, eh es penoso el el, el, el el a mí me da una lástima y no sé de dónde los dirigentes sacan tanta plata como para empezar a pagarle sueldos millonarios jugadores que no produce la industria del fútbol lo, lo produce solamente la industria televisiva. Así que hay varios que hoy día ya están en la cuerda floja, en manos de prestamistas, factoring, eh, hay varios que hace poquito algunos se eh, no pagaron los sueldos, lo cual es antirreglamentario, ¿ah? La ley dice que a los jugadores, los profesionales del fútbol, no solamente los jugadores, tienen que cobrar su sueldo cada 30 días, si no pierden los puntos. Entonces hoy día el fútbol no es negocio. Ayer Pite Dragice lo decía en un programa ahí en, en un programa online eh, por internet en el Deportivo la Tercera que el fútbol no es ningún negocio. El fútbol hoy día si no sacan un buen jugador para venderlo a Europa, mmm, viven en la miseria, en la, en la carencia y a un 3 por 4, como dice, ¿eh? Leonardo Velis en Señal Deportiva. Eh, campeonatos chilenos de jerarquizados eh, no es buena la calidad del espectáculo, pasa también por un tema económico, hoy usted con 7 mil pesos se abona al canal del fútbol y ve todos los partidos durante el mes y eh, los, los valores de las entradas para ir al fútbol serán un poco elevados esa es otra parte, es la parte económica también, es decir eh, un hincha que quiere ver a su equipo y que antes, en nuestros tiempos, eh, presupuestaba tener el dinero para verlo cuatro veces al mes. Pero hoy día tiene que ir a verlo, por el Campeonato Nacional, por la Copa Chile, o por la Copa Sudamericana, o por la Copa Libertadores, exponiendo eh, los equipos que participan en esas competencias. Entonces no hay presupuesto que resista tamaño gasto. Y hay otra cosa también que se nos ha olvidado ha sido la, la violencia en el fútbol. También. Ah, la gente también se ha ido, se ha, se, se ha huido del fútbol por esto mismo. No quiere pasar malos ratos, no quiere que le rayen el auto, que le rompan un vidrio, que le peguen a su hijo. Entonces hay, hay, hay una hay una problemática grande en el fútbol nuestro. Leonardo, en otro tema, ¿qué, ¿cuál es su punto de vista con respecto al hecho que los dirigentes de la NFP es eh, sean remunerados, el Ministerio de Justicia calificó de ilegal eh, la remuneración en una corporación sin fines de lucro como la NFP y Jaue eh, y sus directores tendrán que devolver los dineros recibidos este año 2015. Mire, yo no he entrado mucho en el aspecto legal sobre ese tema de que si es, eh, es válido o no es válido que los dirigentes de la NFP sean remunerados. Eh, si bien es cierto si se nombra el fútbol como una industria la, esa industria no puede generar solamente recursos para los protagonistas que son los jugadores entrenadores y todo ese universo que orbita alrededor del fútbol y, y también debería ser para los dirigentes ¿quién trabaja gratis hoy día en Chile? hoy día en Chile desapareció esa palabra hazme una gauchada nadie se la hace sino que dicen ¿cuánto? Eh, todos valorizan su tiempo, por lo menos eso pasa aquí en Santiago no sé si en provincia, pero aquí nadie hasta el mejor amigo te dicen oye sí, pero yo ocupar tiempo mira págame tanto eh, eh, ha desaparecido, entonces en el fútbol también hay dirigentes que se preocupan todo el día del fútbol y de qué viven digo yo, entonces es mejor que les paguen para que no anden buscando platas negras por otro lados para así que se pueda haber mayor transparencia en este sistema, en este tema ¿Llardo? porque ¿Qué? no porque no el fútbol estaría sería como una mesa una mesa con una pata coja. Estarían muy bien las cosas en un lado, pero por otro cojean. Así que yo yo estoy de acuerdo que sean remunerados porque por mucho que tengan profesiones como abogado, empresario, ellos tienen que ocupar su tiempo. Estamos viendo los tiempos del consumismo y ese consumismo tiene que tener una retribución. Y, tiene, y ese tiempo tiene que ser valorado también. Leonardo, en otro eh, plano de la información, la selección chilena es el producto estrella de la NFP, es como una burbuja que no se ve reflejada eh, a, a nivel de clubes, donde han tenido una pésima participación en los últimos 15 años en eventos internacionales, pero eh, la selección eh, es el producto estrella en estos momentos. ¿Por qué no hay recambio generacional? ¿Hasta cuándo durará la camada de Alexis Sánchez, Gary Medell? Eduardo Vargas, eh, eh, Mauricio Isla eh, y, y otros, eh, ¿por qué no, no aparecen nuevos jugadores de recambio? Bueno, usted ha tocado un tema que ya mmm, hace tiempo y yo también lo vengo tocando acá en los medios de comunicación. En Chile, y voy a ser un poco metafórico, hay varias islas que son muy bonitas, la isla Juan Fernández, la isla Chiloé, la isla de Pascua, y por poner un ejemplo, la isla de la selección chilena. Es una isla. Lo demás no es, no es bello, no es lindo como esta isla. Y eso es el fútbol hoy día, los clubes, usted lo ha graficado, hay equipos, hay clubes que han fracasado, fracasó Wanderer, fracasó Deportes Concepción, fracasó, no me acuerdo quién más... Guachipato. Guachipato, eh, está colgando un hilo la Católica, eh, y, y para contar. Y entonces, el único que hoy día saca la cara por Chile, en la selección. Y la selección, porque se ha sostenido con una generación que, de aparte de calidad, tiene juventud. Y esa juventud es la que nos ha mantenido en estos últimos años, hace cinco o seis años, desde que llegó Bielsa, lo tomó transitoriamente Borghi, y, y luego ya ha, ha proseguido este trabajo en San Paoli. Entonces, San Paoli lo ha dicho en todos los tonos. En Chile no tengo jugadores como para poder hacer un recambio por eso es que busca sangre extranjera o sea jugador extranjero con sangre chilena ahora la pregunta suya va por el lado del recambio generacional que tiene que venir de las propias canteras de nuestro fútbol entonces ahí también hay una crítica muy severa de parte mía en cuanto a la formación de nuestro futbolista nuestro futbolista y esto es una letanía porque una es una narrativa de hace años de decir a ver, los jugadores, ¿en qué año? ¿Cuántos años maduran? fíjese que Esteban Padez de Colo Colo recién, desde año pasado, ya jugador indiscutido, eh, y otros jugadores que aparecen por ahí en otros clubes, hay otros que todavía no, no aparecen con 21 años ni como titulares, el club es como la Universidad de Chile, le pongo por ejemplo, y, y así, y vamos contando. Entonces también el trabajo y son en menores no es. Es lo ideal, no es lo óptimo. Leonardo, siempre un agrado conversar con, con usted, muy claro en sus conceptos eh, eh, y, y sin, sin mordaza, eh, eh, sin tapujos, y como, como se deben decir las cosas. ¿Le duela a quien le duela? Exacto. Sí, hay que decir la verdad en Chile. Hay que decir, mire, aquí no es cosa de pisar callo por pisar callo que que hay que revelar un poco lo que no lo que no, lo que viene por delante eh, eh, esto que no pase es lo que pasó con el tenis que el tenis determinó eh, el chino río terminó fernando terminó nicolás maú y, y, y después tuvimos una, una década de oscurantismo en el tenis y no no queremos que pase lo mismo con el fútbol o se van a terminar los alexis los Vidal los, los bravos etcétera etcétera y quienes vienen después porque también no hemos hablado de los fracasos de las sub, sub y sub la selecciónes sub sub17 y sub20. La sub20 fracasó, no hay ningún jugador aquí salvo de Ángel Enrique que que por ahí no es ni titular tampoco. Ahora bien la sub17 que también ha sido un fracaso absoluto con en manos de los dirigentes de nuestro argentino con Tocal y compañía, y ahora toma eh, Ponce, y Ponce, por lo que le di ayer en una entrevista, no tiene mucha esperanza con esta selección sub-17 en el Mundial que se viene ahora en octubre. Entonces también hay que hablar sobre ese tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde va la plata? ¿Para dónde van los conocimientos? ¿Quién capacita al mundo amateur? Yo creo que ahí está la clave. Fíjese usted, antes de terminar, Islandia, un equipo cierto que clasificó en Europa un país que tiene 330.000 habitantes, dejó afuera a, grande, a grandes potencias, dejó a Holanda. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? ¿Cuál es la panacea del tema? Capacitar a sus técnicos de las divisiones menores, de los cadetes, y yo agregaría a los del mundo amateur. Leonardo, un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Muy amable a ustedes, adiós. Gracias. Leonardo Pollo Vélez en diálogo con Señal Deportiva para hablar de temas contingentes. Eh, nos gusta eh, ubicar gente de fútbol, so, eh, son diálogos más didácticos, pedagógicos, eh, ilustrativos eh, y tratamos de elegir a, a buenos entrevistados. Inmobiliaria Independencia.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 ...a la otra fase de Copa Chile... ...se une a Huachipato, Audax Italiano... ...Copiapó y Unión Española... ...Colo Colo... ...que después de haber empatado 1 a 1... ...con Coquimbo Unido en el Norte... ...ayer cómodamente venció 3 a 0... ...a Coquimbo Unido... ...en la ruca del Monumental... ...Colo Colo, quinto clasificado... ...los tres restantes saldrán el día de hoy... ...a las 16 horas... ...jugarán en Yumbel... ...Universidad de Concepción con O'Higgins... ...en Rancagua empataron 2 a 2... A las 18 horas, en Santiago, Universidad de Chile con San Luis de Quillota. San Luis en Quillota venció 3 a 1 a la U. Y a las 20 horas con 30 minutos, Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo se medirá con Cobreloa. En Calama ganó Cobreloa por dos tantos a cero a los cruzados. Hoy ya se conocerán los tres equipos restantes que conformen el cuadro de cuartos de final de la Copa Chile. Es todo. Muchas gracias por la fiel audiencia que tenemos a diario en Fantástica por el 92.3 FM y en el 9.70, la amplitud modulada. La invitación para mañana con señal deportiva. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores,